Si quieren verme tocarlo, lo más común es encontrarme en el bar Pura Vida de 8 y 61, en frente de la Plaza de Bellas Artes. Y bueno, gracias chicos de La Psicotrópica, para terminar esta pequeña presentación de lo que hago, les dejo la canción Deseo, que es bastante larga y es como el mejor ejemplo de lo que fui haciendo hasta ahora. Tiene algo de rock progresivo y algo de simpleza y algo de canción de amor también eh, y está en el disco que se puede descargar desde ufcaruf.com.ar